Y ahora nos sentamos de pie para presenciar la siguiente función. Pasen y vean. Ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Buenas noches Silvio, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata este momento de la vida y de la constelación? Este momento histórico, porque casi todos los momentos son históricos, vamos a decirlo de una vez por todas. <ríe> ¿Qué, ¿Qué es lo que hace que sea histórico un momento? La distancia que ya tiene la presentación, ya han pasado dos minutos desde que nos unimos a este Meet por el que estamos saliendo, mis hijos están con el padre, un programa con retruécanos y lances antojadizos. Un programa que se emite por radio La Retaguardia, laretaguardia.com.ar ...sitio de noticias... ...revista Papel en su momento... ...un millón de información... ...encontrás en la página... ...cada vez más oyentes tiene la radio Silvio... ...así que hay que ser cada vez un poco más profesionales... ...porque realmente... ...de la gente que conozco... ...cada vez hay más personas que me dicen... ...che, estoy escuchando más la retaguardia, está bueno... ...entonces voy a desempolvar mi amateurismo... ...para desprofesionalizar esta tarea... Y recordar que la retaguardia tiene al operador Nacho Álvarez que en cualquier momento se desmutea e ingresa al programa ¿Cómo ¿Pero es el tema el de la tras? Gerard? ¿Es ahora sí, o ahora. después? ¿Cómo va? Ahora mismo Hola Nacho, por primera vez se escucha tu voz en este programa en vivo, ¿no? Ya, la verdad que sí, sí, la primera vez creo, sí si sí mal recuerdo Una sola vez salí en vivo Creo que fue en el programa de A mí no me importa Y hasta que uno de los abrazos Una sola vez, nada más Ay, Nos ganaron <risa> Muy bien Y haciendo una parábola El operador Nacho Álvarez Podría saludarse con el operador De la M690 Sebastián Gómez antelo Que también va a poner play en su consola Mañana sábado A las 12 del mediodía ¿Qué sería de las radios sin los operadores, eh? También, también, también nos estás escuchando en algo más que rock.ar y ya se viene, está ahí, ya dentro del horno la entrevista con... Julio y Noelia de Algo Más que Rock y posiblemente, mira lo que te digo al aire Silvio, en ¿eh? la próxima emisión ya estemos charlando con ellos acerca de su proyecto. Impresionante, aquí estaremos esperando que soliciten la reunión y la tranquera de este programa se abrirá a sus voces. ¿Cómo estás siguiendo, Silvio, la Copa América? Contame. Último momento. Tarjeta de crédito aprobada. Me salió el cartel acá en el celular. Y puedo acceder a la Copa América paga desde la platea virtual más cerca del área. Más cerca, es más justo. Así que dale para adelante, Silvio, nomás. y Gol. Gol, muy bien, eso es bueno Otro gol <ríe> Y eh, vamos a ir ahora Entonces Silvio, tenés el fragmento De la vez que vino Horacio González Al programa Para recordarlo A ver, a ver Programa número 15 No, 16 17, 18 Ah, 19 no estuvo, ¿qué pasó ahí? 18 ah, no, fal falta el 20 Ah, bueno, tendría que buscar Puede estar entre el programa 55 y el 78 Creo que salió ah, no, en verdad. todos esos programas Horacio González Explicando uno de sus libros Que recomendamos, por supuesto La crisálida entre la metamorfosis y la dialéctica Un espléndido pequeño libro de Horacio González Para algunos muy difícil de leer Para mí, disfrutable, ¿eh? Ah, sí, no, no lo leí yo. De Editorial La Puñalada. Ya estamos, ya estamos en Instagram, mis hijos, Radio Mis Hijos. Ahí nos podés enviar todos tus comentarios, que los que sean halagos los vamos a leer al aire. Adelante, señor operador.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 Amigos, muy buenos días, días de la Elvira, ¿me pones en web whatsapp el... web whatsapp ¿cómo se dice? Que tengo que mandar el informe de la semana. Sí, escuché lo que dijo Brandón y Elvira, me lo comentó el portero, pero no hay que remarcar tanto los errores. Mira como decía el gran filósofo Baruja Espinosa, el odio es una pasión triste. Y si nosotros nos vengamos, a lo sumo vamos a tener pequeñas, sucias alegrías. Escuchá lo que decía Brandoni hace mucho tiempo en la gran película basada en el guión de oswaldo Bayer, La Patagonia Rebelde. Y Alemán, todo listo. En marcha, en marcha. Explicadme un momento si quieras. Narcista que quiere de ti la inmensa palange obrera que reclama el derecho a vivir el obrero que suda y trabaja dime cómo es que puede estar mal pues el burro que come la paja lleva el grano para otro animal No esperaba este final. No lo esperaba. Vamos, Alemán. Aquí no queda nada por hacer. No, Anthony. Ya me quedo. Respeto la resolución de la mayoría. Pero eso es un suicidio. Te fusilarán a ti, el primero. Siempre acaté la resolución de mis compañeros. Aunque se equivocaran. Hoy oh, han elegido la marte Yo también le respeto. Pero no soy carne para tirar a los perros. Si es para pelear, me quedo. Pero los compañeros no quieren pelear. Yo sí. Yo seguiré luchando. ¡Qué actuaciones, Elvira! Pero para mí el que se come la película Sector Alterio en el rol del coronel Zavala, puta que vale la pena la larga vida. Todos los días en nuestra lucha está presente la reconstrucción de la historia viva del campesinado. Donde milenario que me coijajate a mí escuchando del genocidio a los pueblos originarios al despojo de las familias campesinas de sus tierras la migración interna y el hacinamiento en las ciudades un chamamé un caballo un gauchito gil una cuerda trenzada una comida campera un unto sin sal una gallina en el techo son todas esas imágenes que conviven en las villas de Buenos Aires o de las grandes ciudades, mezcladas con la tragedia de no pertenecer y sobrevivir en la violencia de la urbe que expulsa. Pero está viva y volverá, porque somos vida resistencia. Monte milenario, aunque muy lejos me fui, en tu selmo arisco quisiera morir. Yo me quedo soto, me quedo, no abandonaré la lucha. ¿Por qué lo de la Patagonia rebelde nos trajo Octavio? ¿Hay un aniversario, pasó algo? Por las declaraciones de Brandoni, eh, famosas, que se viri viri viri virilizaron... Eh, ...haciendo referencia a que hubo fraude... ...en las últimas elecciones en la provincia de Buenos Aires... ...y bueno, ah. quise tener el recuerdo del brandoni bueno... ...que vos siempre Brandon. comparás el brandoni de la Patagonia Rebelde... ...con el brandoni de la ...Carrosa, se ha abierto el seminario... ...los dos brandonis para una <risa> lectura crítico-histórica... <risa> Lúdica Con la participación de Gutux Y Omar Carpín Muy bien, bueno eh, Para anotarse hay que consultar ¿Cupos limitados dicen? ¿Qué, ¿Qué eufemismo ese para decir que te van a cobrar? Sí Díganlo de entrada Y nos ahorramos Toda esa burocracia Cupo limitado Decime que te voy a cobrar plata Y listo, y está clarísimo O al menos que me regalen una tintura madre Después de ese número. Esto es mis hijos están con el padre Y después de la Patagonia Rebelde Hemos escuchado un audio De la UTT con las gallinas en el techo ¿Cómo es esto Silvio? Así es, Lucas Tedesco De la Unión de Trabajadores de la Tierra Tuvo la gente gentileza de enviarme este audio Junto con el gusto musical Que lo acompañara En este caso fueron los manceros el grupo santiagueño Y sí, le había pedido un audio eh, por la reunión que iba a tener la UTT con el Ministro de Producción y con, con Culfas eh, y con el Ministro de Agricultura, Basterra, y ya me parecía desactualizado esa información, así que mandó un, uno más de la esencia de la UTT. Hablando de Culfas, eh, recién en el programa Viernes Culturales, en su columna semanal Escabiocles decía... Que la culpa es la resaca del ego. Me pareció divertido. Muy bien, Escabio Pélez. Y en un cuento Rodolfo Walsh, que de, en la serie de los irlandeses, escribe... Había uno que era Rengo, un celador, ¿viste esos personajes de Walsh de esa serie? Eh, como que todos están un poco encerrados, las autoridades también. Y... Eh, lo describe y dice que tenía que ir a Rengo y sube la escalera arrastrando esa pata pesada e inútil como una culpa y debería culminar con la frase que digo siempre de Borges y una cicatriz rencorosa le surcaba el rostro Bien, estamos hablando de literatura porque extrañamos a Fede Gué Tufián, que ya la productora lo está buscando, una productora precarizada que tenemos porque es estudiante de Ciencias de la Comunicación y, bueno, le decimos que está sumando experiencia. Pero mientras continuamos sumando experiencia, tenemos un tema musical llamado Cuatro Pesos de Propina. No, así se llama el grupo, Cuatro Pesos de Propina. Ah, bueno... Siempre, siempre falta cuatro pesos por peso la pelea que doy es quererme más hoy el grito quedó es silencio hoy te pido perdón si te láimé el corazón hoy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 Pude ver quién soy, conocerme más. Hoy, el veneno encontró su remedio. Hoy, me doy el perdón si me lastime el corazón. Hoy,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 llevo dentro esa es mi revolución llenar de amor mi sangre elcirreviento si que se esparza en el viento el amor que llevo dentro esa es mi revolución Ramona Bustamante, símbolo de la lucha campesina y la vida digna. Tenía 95 años y defendió la tierra hasta el último minuto de vida. Si mañana, paso, Ramona echa canción. Ramona echa comedor comunitario. Ramona echa bandera de lucha. Ramona Bustamante, la mujer de 95 años que fue y será siempre un símbolo del derecho a la tierra, falleció este viernes a la madrugada. Murió en el campo, de viejita. Yamona no se dejó en su lucha hasta el último momento de su larga vida, íntegramente transcurrida en el paraje Las Maravillas, a unos 20 kilómetros de Sebastián Elcano. Yamona fue ejemplo Y caso testigo también de cómo los poderes se ensañan con los que menos tienen, con los condenados de la tierra Me le hicieron voltear la caramusa. Y la voltearon porque le decía que era de ella. Y no cierto porque nosotros nos ofendimos a ella. Fue un fallo vigente del Poder Judicial Provincial. Amenaza con desalojarla. No a ella que ya no está, sino ahora a su hijo Orlando. Desalojada en 2003, desalojada en 2004, con la espada del poder, siempre en el cogote. Tenemos hecho una vida aquí y aquí nos quedamos. Ramona resistió hasta el final la embestida de los productores agropecuarios Edgardo y Juan Carlos Scaramuza que apetecen las 150 hectáreas habitadas por la familia Bustamante. Sepan ellos, y todos, que no, con Ramona no pudieron. Innumerables manifestaciones en redes sociales de referentes políticos, sociales y de derechos humanos dan cuenta de su lucha y ejemplo. También el movimiento campesino de Córdoba, que la acompañó siempre. ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que camina! ¡La Baja Argentina por América Latina! ¡Alerta! ¡Alerta! Mis hijos están con el padre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 agradecemos a FM el brote del Valle de Calamuchita que nos cedió gentilmente este audio sobre Ramona Bustamante, la campesina de 95 años fallecida que resistió hasta el último momento el desalojo de los productores agropecuarios hay que llamarse escaramuza ¿eh? para desalojar a alguien Uf. bien, muchas gracias yo no conocía la historia de Ramona bien, muy bien, sí. Una historia que es eh, también símbolo para muchas agrupaciones campesinas, sobre todo para el Mocase del norte ah. de Córdoba y de Santiago del Estero. Gracias Julián, tengo 11 años y me gusta mucho el programa de mis hijos, están con mi padre y es el mejor programa del país. Bueno, gracias Juli. Los oyentes mandan sus saludos. Y ya nos metemos en una entrevista que tenemos a Patricia Pines ahí esperando, presente dentro de este Meet. Muchas gracias Patricia por darte una vuelta por este programa de radio que te reciben esta noche de viernes. Hola, buenas noches. Bueno, muchísimas gracias por el espacio de difusión. Eh, les cuento a quienes están escuchando que formo parte de dos colectivos, uno que se llama vacantes para todos en las escuelas públicas que surge hace 8 años a partir de la primera inscripción online escolar eh, y bueno, con motivo de las miles de infancias que cada año quedan con su derecho vulnerado de acceso a la educación pública laica, gratuita y estatal por la falta de construcción de escuelas y por el cierre de salas, grados, cursos y escuelas enteras que el gobierno de la ciudad viene desarrollando en los últimos años y Así hace es. poco... Exactamente, y hace pocos meses además surge otro colectivo que es vacante, eh, perdón, que es Familias, Familias por, un... por un retorno. Exactamente, Familias por un retorno seguro a las escuelas surge a fines del año pasado, comienzos de este cuando empezamos a hablar de la vuelta a la presencialidad escolar sin condiciones epidemiológicas ni sanitarias. Desde entonces este colectivo ha ido sumando Eh, familias, docentes, estudiantes de todo el país, ya somos más de 16.000 personas agrupadas en este espacio, eh, y básicamente lo que exigimos desde sus comienzos fue la suspensión justamente de la presencialidad, advirtiendo que nunca hubo condiciones, ya en febrero cuando arrancaron las clases presenciales, eh, no había, digamos, condiciones, el semáforo epidemiológico en ese momento ya estaba en rojo, y aún así, bueno, los gobiernos decidieron iniciar la presencialidad y después, por supuesto, acancaba esa política que nosotros consideramos criminal, porque de hecho ya fallecieron más de 100 este, trabajadores de la educación en todo el país y más de 25 en Ciudad de Buenos Aires. Ayer eh, tuvimos que lamentar el fallecimiento de otra profesora de educación física, joven, digamos, una profesora de educación física que uno dice, seguramente tendría este, mejores condiciones que la que habitualmente tenemos las docentes, porque se cuidan más, porque hacen actividad física, y sin embargo también falleció por COVID. Eh, y bueno, hoy en particular, después de haber escuchado a Larreta, a Quirós, este, la verdad es que el nivel de alarma que tenemos es ya inabarcable, ¿no? porque sale Quirós o sea, es algo como, no sé perverso y paranoico a la vez, ¿no? porque sale Quirós por un lado a decir eh, irremediablemente vamos a entrar en una tercera ola por las nuevas cepas y sabemos que esas nuevas cepas son más virulentas que las anteriores, entonces cuidémonos entre todos, ¿no? este lema esta frase, y en simultáneo Larreta y Acuña diciendo <risa> vuelven todos juntos los pibes de nivel medio a todas las escuelas, o sea, es delirante, ¿no? Pareciera realmente hay un término que seguramente ustedes ya lo conocen que este surgió a raíz de la pandemia que es cobidiota, ¿no? Eh, bueno, realmente una dice, bueno, no entiendo, o sea, me estás diciendo que estas son las condiciones en las que estamos sanitarias y epidemiológicas con estuvimos la semana pasada 27.000 contagios y si bien ha bajado no ha bajado lo suficiente, la vacunación avanza pero no avanzó lo suficiente, eh, no entregaron dispositivos, no garantizaron conectividad, no garantizaron educación virtual en ningún momento, aun cuando incluso la misma presidencia había establecido la suspensión, ellos se opusieron a suspender las clases presenciales y bueno, en el medio los trabajadores, los pibes, las familias que se enferman, que tienen que sufrir hospitalizaciones, secuelas, y en muchos casos, lamentablemente, la pérdida de vidas de seres queridos, ¿no? Patricia, ¿qué Hola. tal? Hola. Buenas noches. Hola, buenas noches. Fl Silvio Florio te saluda. Eh, y en base a estas nuevas declaraciones eh, que calificás rayanas en la perversidad, del gobierno de la ciudad a través del Ministerio de Educación, eh, ¿van van a tomar medidas de fuerza más eh, más concretas, más más fuertes? Nosotros desde el lugar de las familias, digamos al menos estas 16.000 familias que conforman el colectivo eh, de retorno seguro, no estamos enviando de manera presencial a nuestros hijos, la mayoría de nosotros... Eh, ha presentado, digamos, la excepción de presencialidad por distintas razones, algunos porque realmente tienen condiciones de riesgo eh, los estudiantes o algún familiar conviviente, eh, y lamentablemente también es cierto que muchas familias tuvieron que firmar declaraciones juradas, que de pronto este digo, tuvieron que decir, bueno, convivimos con el abuelo, que por ahí no conviven, pero lo ven varias veces por semana, y eso constituye un riesgo, porque, bueno, tienen conciencia de que no hay condiciones seguras eh, para la presencialidad en las escuelas, no hay condiciones seguras en los transportes, eh, y fundamentalmente entendemos eh, que uno de los principales argumentos que viene utilizando la oposición política y también el común de los ciudadanos es esto de las libertades individuales, ¿no? Eh, Ay, ah, quieren cortar las libertades individuales. Bueno, claro, eh, no están pensándolo del modo en que a los profesores, a las profesoras, también les están coartando su libertad individual de preservarse, es decir, nos obligan a abandonar medidas de cuidado contra nuestra voluntad y asistir a un medio de trabajo que se constituye como un factor de riesgo elevadísimo contra nuestra voluntad. Entonces, también nosotros vemos coartada nuestra libertad individual siendo obligados a estas políticas que nos enferman o nos matan, ¿no? Eh, y en este sentido, lamentablemente, el gobierno de la ciudad ya hace muchos años que descuenta del salario en eh, cifras desorbitantes cuando hacen paro los docentes, así que este la medida de fuerza es muy difícil de llevar a cabo porque los docentes son laburantes, o sea, No tenemos cuentas en el exterior, este, no tenemos, digamos, grandes ahorros ni tenemos grandes herencias en general, somos hijos de laburantes y con nuestro sueldo pagamos el alquiler, la comida a nuestros pibes, la ropa, los servicios. Este, si no vamos a trabajar y nos descuentan los días de paro, es imposible utilizar, digamos, la medida de lucha como una herramienta de defensa frente a este ataque a nuestra salud y a nuestra vida, pero no no nos queda alternativa. En este sentido también es un discurso mentiroso el del gobierno cuando dice, bueno, el acatamiento, las medidas de lucha es muy bajo. Bueno, ¿por qué es muy bajo? Porque la gente quiere estar en esta presencialidad sin condiciones o en realidad es bajo porque me estás extorsionando con los descuentos imposibles de sobrellevar. Eh, mi esposo, por ejemplo, es docente, hizo todos los paros del mes pasado y sobre un sueldo que está varios miles de pesos por debajo de la canasta básica le descontaron 13.000 pesos. Yo tengo dos hijos pequeños, este nada, vamos a vivir de prestado de amigos, de familiares este mes, porque no vamos a llegar a fin de mes. Eh, o sea, esa es la situación también, ¿no? No solo es una tortura, si se quiere, física y psicológica la que están siendo sometidos los trabajadores, sino también económica, porque, claro. eh, digamos, es la única herramienta que tendríamos para defender eh, este derecho, digamos, a trabajar en un lugar seguro, y no lo podemos hacer. Y yo escuché en otra entrevista, Patricia, que decías, buena parte de todo este tema que estás mencionando, eh que el gobierno de la ciudad erosiona a la comunidad de alguna manera, no sé si la palabra es erosionar, pero como que intenta eh, divide y reinarás sería algo en las comunidades educativas. ¿De qué formas sucede esto, si es que entendí bien tu Sí, mira, tu en realidad lo que nosotros venimos denunciando hace muchos años es que estas no son acciones aisladas. Esto es un plan sistemático y muy bien planificado, que ellos vienen desarrollando desde hace muchos años y que evidentemente se profundiza, digamos, con este escenario de la pandemia. Vaciar el presupuesto para infraestructura escolar, cerrar escuelas, cerrar profesorados, cerrar salas, grados, cursos, dejar 25.000 pies sin vacante, eh, reducir el presupuesto para comedores escolares, que la comida sea cada vez más eficiente, que ya no se cocina en las escuelas, sino que vienen en bandejitas de aluminio de quién sabe dónde y generalmente este, tienen dudoso sabor las cosas que ofrecen. Eh, no sé, sacaron los micros escolares que antes llevaban gratis a las eh, salidas didácticas, ya no existen na nada más de eso que era gratis. Cerraron los planes Conectar Igualdad y el plan Conectar eh, Sarmiento, que entregaba computadoras y hacía servicio técnico si les pasaba algo, ya no existen más. Eh, han vaciado sí, planes de... Y eso fue muy de... curioso. Porque claro, empezaron claro. el Sarmiento cuando en Nación estaba el Conectar Igualdad. Cuando llegan a la y... Nación desactivan el Conectar Igualdad y dicen, ah, no, las de la ciudad tampoco las entregamos. Claro, por claro, por eso, pero digo, es <ríe> pero como... Pero niño caprichoso. A mí me parece que son, o sea, menciono todo esto porque uno va viendo esas acciones a lo largo del tiempo como acciones individuales, o sea, como acciones aisladas. Pero si empezás a juntar todas esas acciones, ¿no?, que fueron implementando a lo largo de los años... Obviamente la derivación de matrícula privada, esos 25.000 pibes que quedan afuera de la escuela, todas aquellas familias que tienen un trabajo formal y que necesitan seguir sosteniendo ese trabajo, ¿a dónde terminan? En la escuela privada, pagando la matrícula, el uniforme, este y hubieran elegido la escuela pública, pero terminan derivados a de la matrícula privada. Entonces, esto que hicieron ahora y que tiene que ver con entrar en esta fuerte disputa entre presencialidad y virtualidad, claramente también tiene una, este, digamos, tiene una intencionalidad que apunta al rompimiento de los vínculos dentro de la comunidad escolar, o sea, docentes contra docentes, porque el docente que hace paro, porque por ahí tiene alguna ayuda, el docente que no puede hacer paro porque no llega a fin de mes, entre docentes y directivos, porque los directivos están muy presionados por sus superiores para hacer cumplir esta presencialidad como de lugar, entre familias, en la mayoría de los grupos de WhatsApp de familias se han dado discusiones feroces en torno a este tema y esto lo generó el gobierno. Este, el gobierno de la, o sea, los gobiernos, porque la verdad es que vamos a decir también que el gobierno nacional ha tenido su cuota, digamos, en esto también, ¿no? En febrero teníamos a Trota y un poco más adelante tuvimos a Bisotti diciendo las escuelas no contagian y resulta que cuando vos abrís las escuelas hay 13 millones de personas que salen todos los días a la calle a viajar en transportes públicos y a meterse en lugares cerrados con otra gente que a su vez comparte con cientos de burbujas, ¿no? El otro día una de las profesoras de mi hijo del Nacional Buenos Aires decía, yo tengo 20 burbujas y viajo en subte. Este, o sea, soy una bomba, no, a punto de estallar, porque si me contagio yo, cuánta gente alrededor mío va a estar por lo menos aislada en condición de contacto estrecho. Después roguemos que no se enfermen fehacientemente, pero este ella planteada en estos términos, no solo me pongo en riesgo yo en un gran riesgo se pone ella, sino también pone en riesgo a todos los que están en contacto con ella. Eh, bueno, esto, o sea, nos, lo que nos parece claramente es que la política que aplicaron es una política realmente criminal, es decir... Ellos saben que la gente se está enfermando, que hay mucha gente que tiene que ser hospitalizada. Yo personalmente fui cinco días a la escuela nada más, me enfermé, estuve internada, hace tres meses que sigo en tratamiento este porque me quedó un daño pulmonar y además ahora se me presentó otra secuela que es la alopecia, que es la pérdida de cabello. Es horrible, imagínate para una mujer lo que es que se te cae al pelo me cayó, yo por suerte tenía un gran caudal de cabellera, pero para una persona que tiene poca, o sea, que tiene pocos pelos en la cabeza, se hubiera quedado pelada, este y de hecho para mí fue sumamente alarmante, qué sé yo, pero digo, esto lo cuento porque si uno dice, ahí es lo de menos, bueno, sí, pero tres meses después me sigue pasando esto, ¿no? Después de haber estado internada 15 días sin ver a mis hijos, con oxígeno, entonces yo tres meses después yo sigo padeciendo secuelas todavía, no solo pulmonares, sino también de otra de otra índole. Y como yo, hay un montón de gente, o sea, que después ha sufrido secuelas cardiovasculares, secuelas respiratorias, este y bueno, nada de todo esto parece que importa, ¿no? O sea, ahora es producir a costa de lo que sea, y es muy lamentable, es muy lamentable que como sociedad no hayamos podido priorizar la salud y la vida de las familias trabajadoras y se hayan priorizado solamente los intereses de las patronales, ¿no? Criminal es la política educativa, asegura Patricia Pines, en coincidencia con eh, declaraciones de Jorge Adaro muy al comienzo del año sobre la pandemia, que también acusaba al gobierno de que si aseguraba la presencialidad era una política criminal. Estamos hablando con... Patricia Pines, miembro del colectivo Retorno Seguro a las Escuelas. Patricia, dentro de este contexto, ¿escuchaste eh, dentro de la comunidad educativa que se hayan planteado alternativas a la presencialidad que no pasen necesariamente por la virtualidad? Mira, eh, la verdad es que me parece que también, eh, a ver, el gobierno ha logrado a través de la presión que ejercieron fundamentalmente al inicio del ciclo escolar, la presión fue tremenda sobre los equipos de conducción y sobre los docentes, de alguna manera logró, ¿no? con, con sus enormes recursos también, porque pensemos que nuestros recursos son ínfimos al lado de los de ellos, de alguna forma desarticular cualquier intento de resistencia a esta política, ¿no? Por los descuentos de paro y porque, este bueno, no no dieron el brazo a torcer y sostuvieron eh, la presencialidad aún en, en momentos donde fue crítico, donde teníamos números que realmente eran despiadados. Eh... La verdad es que la propuesta que nosotros venimos haciendo tiene que ver con esto de entregar dispositivos, garantizar conectividad, entregar alimentos suficientes y saludables, ayudas económicas para las familias desempleadas este o con empleos informales, que no les quiten las dispensas a los trabajadores que tienen condiciones de riesgo. A la gente con condiciones de riesgo, con una sola dosis, ya los están mandando a trabajar de vuelta, aun cuando se están conociendo muchos casos que ya Incluso no son tan excepcionales porque hay muchos casos de gente que fallece después de este de aplicarse las vacunas porque cuando hay condiciones de riesgo, esas condiciones de riesgo no se van con la vacuna. Eh, bueno, la verdad es que hay como muchas cuestiones que nosotros venimos exigiendo desde hace meses y que no fueron escuchadas para nada. No encontramos muchas más alternativas que la de proponer educación virtual, o sea, Entendemos que los pibes y las pibas necesitan estar en contacto con sus profesores y con sus este, compañeros y compañeras, pero bueno, eh, también entendemos que se puede brindar ese contacto de otra forma, ¿no? Y que en todo caso te podrían haber planteado otros escenarios donde de pronto se tuvieran en cuenta, este no sé, los niños y niñas que viven por ahí en contextos más desfavorables, se debieron pensar otro tipo de políticas de atención de las necesidades de las infancias. Pero un poco la cuestión es que depositan en la escuela responsabilidades que la escuela no tiene, ¿no? O sea, la escuela como comedor, o no debería tener, la escuela como comedor, la escuela como un espacio de detección de adicciones, la escuela como el espacio de contención para este escenarios de violencia familiar, la escuela para atender la diversidad, la escuela como, o sea, cada vez más funciones para una misma institución que tiene recursos materiales y humanos finitos, o sea, no es que, viste, vos sacás de la galera y tenés más presupuesto y tenés mejor comida y tenés este, y ten... no, la escuela tiene recursos muy acotados y cada vez recursos más acotados porque el presupuesto educativo siempre va a la baja. Entonces, realmente no es que hay muchas más alternativas, digo, si no hay políticas, eh, políticas económicas, políticas sanitarias, políticas educativas, más presupuesto, más inversión, más recursos, la escuela no puede hacer mucho más que lo que hace. Eh, así que un poco la cuestión es esa, ¿no? Pareciera que socialmente, por un lado, se confunde la educación con la escuela. La escuela, o sea, la escuela como aula, ¿no? Estar en el aula no te garantiza que el pibio aprenda. Eh, las Pero clases el virtuales. Físico. El espacio físico no te garantiza, porque en estas condiciones, realmente, con el barbijo, con la máscara, con las ventanas abiertas, con cuatro grados, los pibes que te dicen, no puedo escribir porque tengo los dedos congelados, o sea, esas no son condiciones para el aprendizaje. ¿Qué? Eh, Nadie está pensando en lo que sucede dentro de las aulas y en las condiciones paupérrimas en las cuales se está desarrollando esta farsa de este presencialidad, pudiendo haber optado por otras políticas de cuidado, por políticas donde realmente las infancias puedan recibir educación, pero también considerando que que tengan garantizado el derecho a la salud no eh, pero bueno esto también es algo que se vienen arrastrando desde hace años digo cuánto hace que vemos pibes durmiendo en la calle que vemos pibes que viven en los que no tienen agua potable este que no tienen ningún servicio que no tienen gas para calefaccionarse o sea que tienen familias sin sin trabajo que viven con este por ahí con escasos o nulos ingresos entonces Hay una cuestión de falta de política de cuidado de las infancias que recrudece con este escenario de pandemia y se y queda mucho más en evidencia pero no es nada nuevo y no surge por la pandemia o sea en realidad esta falta de políticas eh, bueno es histórica y se profundizó pero no hay muchas más respuesta que me parece a mí que la que fue surgiendo este en estos meses no y que tenía que ver con esto de depositar En las familias, digamos, ciertas herramientas para que puedan paliar la situación entregándoles este, lo que necesitaran. Y bueno, eso no pasó. Eh, no pasó Diría que no pasó el año pasado, aunque había un poco más de medidas de cuidado y este año directamente las medidas de cuidado desaparecieron. Muchas gracias Patricia Pines de Familias por un retorno seguro a las escuelas. Tenemos que ir cerrando ya. ¿Hay próximas acciones planificadas para anunciar? Mira, eh, sé que el sindicato UTE o los sindicatos docentes hicieron este hoy una visibilización por el fallecimiento de esta compañera que falleció de COVID. Eh, por el momento no veo que hayan anunciado, digamos, medidas de, de lucha, pero sí... Sé que hay semaforazos, este hay documentos dando vuelta de, de familias, de docentes y estudiantes que se oponen a la presencialidad. Nosotros hemos entregado incluso un documento con más de 16.000 firmas en la Secretaría de Gobierno ya hace casi dos meses que no obtuvo respuesta. Seguimos haciendo foros en redes sociales, tratamos de difundir, digamos, distintas cuestiones, pero bueno, lamentablemente los gobiernos no escucharon, ¿no? Y... Este, ojalá, ojalá haya más medidas y todo, pero bueno, también es cierto que hay un desgaste propio del paso del tiempo que es difícil de sostener pero bueno, vamos a seguir poniéndole fuerza y ojalá les agradezco un montón porque están amplificando la voz de quienes este bueno, estamos siendo silenciados de alguna manera, así que está bueno eh, y la verdad es que agradezco mucho en ese sentido este espacio Muchas gracias a vos. Y la audiencia encuentra en las redes, ¿no? Familias, por un retorno seguro a las escuelas. Exactamente. Sí, sí, nos bueno, pueden sí. buscar por ahí. Gracias. Un abrazo. Baby Buzz. ¡Hola! ¡Suscríbete aquí! ¡Mamá! ¡Vamos a jugar con los cubos! Ok. ¿Qué quieres hacer? Papá, se corta y tened, ¿qué vamos a hacer? No pasa nada, hija. Solo vamos a jugar a ser pobres unos momentos. Mirá, ¿qué te parece si encendemos unas velas aromáticas? Abrimos la heladera y comemos unas granolas orgánicas. ¡Mamá! Mis hijos están con el padre. Una clase media en el umbral de un paisaje desconocido. Argentina unida Argentina presidencia Así es, así es. Habrá que reescribir entonces la pedagogía de lo oprimido, gracias a Laura Pines y su claridad en la entrevista. Y a Patricia Pines también. A las dos. Che, y vos Silvio, ¿qué te imaginabas como la tercera posición? Que decías que no sea la virtualidad y que no sea la presencialidad. Ah, un ejercicio de la imaginación, porque me imagino tantos espacios públicos. Eh, yo estaba antes de viajar en la huerta del Corralón de Floresta Y se hablaba mucho de esto, ¿no? De invitar a, a escuelas, a hacer prácticas de huerta Y de charlar de otras materias Sí, nuestra sabía, amiga antes, y 80 no. de este programa, Vivi Rimoldi Ha sabido ir con estudiantes al Corralón de Floresta Muy bien Eso, empezar a elaborar propuestas por fuera de estas... Eh, de estos edificios vetustos en donde no se puede estudiar y a los chicos se le congelan los dedos. Complicado. Sí, para mí queda muy de relieve la diferencia entre quien tiene espacio y y tiempo en su casa para poder conectarse, además del dispositivo electrónico, y quienes no, ¿verdad? Porque no es solo tener la, la computadora e internet, que si bien sí son necesarios para esto, aparte de que tenerla espacio, tiempo, privacidad Sí, y habrá que ver en el futuro toda esta recarga virtual en quienes tengan el dispositivo cómo va a influir en su manera de pensar y escribir no estar tanto tiempo adelante de una computadora como yo ahora de este celular que quería... Dar antes de que se acabe el programa, que este sábado 26 se realizará el festival Colombia Lucha y Resiste a las 18 horas por el canal YouTube, otra vez virtual. Un festival organizado por artistas de toda Latinoamérica en defensa de los derechos humanos. Es muy humanamente necesaria su difusión, es atroz lo que está viviendo el pueblo colombiano, les pedimos solidaridad. Entre los artistas más destacados que participarán se encuentran Sara Ebe, Las manos de Filippi, Laura Ascurra, Doctor Crápula de Colombia, no lo conozco Y eh, uno que escuchamos hoy, 4 pesos para la propina, los uruguayos y también Macha de Chile Muy bien, yo pensaba que las manos de Filippi solo en cosas de Partido Obrero, mirá <risa> Bueno, buenísimo, ¿cuándo es esto? Sábado, ya en un ratito En un ratito, a las 18 horas No tan ratito, pero durante El día de mañana ¿Y cómo se llama? Festival? Festival Colombia Lucha y Resiste Muy bien Bueno, este es el mundo que tenemos ¿Qué le vamos a hacer, no? Se repartieron las cartas y nos tocó este mundo Y no podemos decir como Groucho Marx Este es el mundo que tenemos Y quisiera otro mejor Y si no le gusta, tengo otro, dirá, ¿no? La de Graucia Marta. <risa> y si no le gusta este mundo, tengo otro. <risa> Estos, mis hijos están con el padre y yo hoy no no se hizo partícipe Federico Getufián, que nos tiene acostumbrados a incluir un poco de literatura entre tanta chachara que hacemos nosotros. Entre tanta verborrea que se difuminan las palabras por los oídos y a veces lastiman los tímpanos de los oyentes. Bueno, un saludo para Getufián, que está en su biblioteca armando la pipa. Sí. Quizás, como decía Horacio González, el destino de las bibliotecas o su fantasía más temerosa es la de ser incendiadas. Hmm. Y así como hay colegio donde ya no se enseña a escribir con la lapicera de cartucho, la lapicera fuente, hay quienes le dicen, ¿para vos va a llegar un momento en que deje de enseñarse a escribir a mano y ya sea aprender a escribir en una computadora o en celular? Ah, oh, qué buena pregunta. ¿Quién escribe a mano ahora? ¿Qué, qué niño escribe a mano? <risa> y yo Nacho me di cuenta que... Mucho, mucho, mucho ¡Bien! Hay esperanzas Nuestro <risa> operador es la esperanza blanca Que es más joven que nosotros, hay que decirlo Un poco, sí. un poco A ver, un poco mucho de traductor, que... pero todavía se, se sigue Yo tuve que escribir esta semana, me puse a escribir cosas con la mano Y me di cuenta de que hacía mucho, que no, no hacía esa actividad Se me cansaba rápido Así es, y un escritor acá del Valle de Calamuchita dice que le trae muchos dolores de cervical, escribir a Un saludo a Pablo Dragoveski si nos estás escuchando desde tu casita de la sierra. Bueno, nos tenemos que ir, ¿no? Ya está cerrando las cortinas ahí Nacho trabajando la persiana. Ahí está poniendo una consola arriba de otra consola. <risa> Está limpiando los vasos de cerveza de la retaguardia que todavía han quedado en el querido Estudio Víctor Basterra. Esto es Mis Hijos Están con el Padre en el manotazo de abogado final. Muchas gracias, nos vemos la próxima.